metano、Cabido. muy bien gracias de dios t r á e m e la cachucha y los lentes y vete a la chamarra y la s b o le g s t a a t ok c ó m o han chino y donde vale? nancy ya listo ya así Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda. Te exiges tanto que h a いると、私は悲しいことを言っていると、私は悲しいことを言っていると、私は悲しいことを言っていると、私は悲しいことを言っ e い e que 悲しいことを言っていると、私は悲しいことを言っていると、私は悲しいことを言っていると、私は悲しいことを言っていると、私は悲しいことを言っていると、私は悲しい 私たちの m に柔らか a て、柔らかくて、柔らかくて、柔らかく r 柔ら a くて、柔らかく o 柔らかくて、柔ら e くて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかく s 柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかく e 柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らかくて、柔らか p o r q u く te quiero así. Te amo así, así como tú eres. Yo te te llevo no, r e es que te conviene vaya que sí con las no, no, ratito me m e z a r bueno no, no, no. papá, bye. bye nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer diciendo que tienes miedo que yo te deje, que en mi camino yo me enamore de otra mujer, que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer. No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel. Te quiero así, te amo así, así como tú eres. r う u どうせ、tú, cerca, che, quiero así